El Círculo Secreto lost, ground, must find the Los gallegos tienen algo muy bueno, claro. los gallegos son entrañables, pero algunos como a Manuel Carveal se les canearía siempre. <risa> Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas y orgullosas noches. ¿Por qué? No, porque es un día de orgullo. Ah, sí, claro, sí. claro, ah, claro. Sí, es, verdad, es verdad, sí, sí, sí, sí. Un sí. orgullo muy especial el de este año. Para, para to, orgullo para todo el mundo de compartir... Eh, eh, ideales hay ¿eh? ¿eh? personas que están defendiendo y pidiendo unos derechos ¿eh? cuando... y de normalizar, que es lo más importante y sobre todo cuando se camina para atrás en algunas cosas es increíble, ¿eh? sí, es increíble todo... en 2019 se vuelve para atrás en algunas cosas es una cosa... que... y, y, y hay algún cerebro estropeado que demuestra en días como este que tienen el cerebro más estropeado todavía Bueno, vamos a hablar un poco de eso también esta noche, de cómo sí, bueno. en cualquier momento de la historia, parece que hay distintas humanidades con distintos niveles evolutivos compartiendo los mismos espacios. ¿No? Parece que unos están en la edad de piedra, mientras otros están en la época moderna, pero hoy especialmente que los protagonistas son la gente mayor, dentro de la comunidad LGTB, que, que lo han pasado tan mal. Pero está... sí, sí, vamos. Bueno, vamos, vivir eso hace 40 50 años tenía que ser terrorífico. Hace unos años eh, tú fuiste de viaje y encontraste muchas cosas a la zona de Mongolia y en Mongolia te encontraste algo que está en muchas antiguas civilizaciones. Construcciones y eh, cosas que parecían hechas para que se vieran desde las alturas y nos hacen pensar que alguien en la antigüedad volaba. Claro, es que esto, tú sabes que en, en la vida dicen que tienes que tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y hacer un descubrimiento arqueológico. Ah, ¿sí? Eso es, claro. es nuevo. evidentemente, <risa> para ya poder tener una vida plena. ¿no? A mí solo me falta lo del hijo. Lo demás ya lo he pasado y lo que ocurrió, y lo que ocurrió en Mongolia... Eh, fue realmente extraordinario porque durante una expedición que la expedición eh, Vórtice 99, en ese año 1999, se va a cumplir el, el día 28 de este mes el aniversario de ese descubrimiento, nos encontramos algo eh, inédito que no estaba recogido en los tratados de arqueología mongoles y que, que fue una experiencia espectacular porque fue absolutamente casual y tengo aquí El cuaderno de campo original con la crónica de ese día, que además en el primer párrafo te menciono a ti. ¿Ah, ¿Sí? sí? Sí, casualmente, porque esto ocurrió el esto lunes... Está ¿eh? esto está no, no, no, de verdad que no. Este es el cuaderno original con todas las anotaciones, las muestras botánicas, los dibujos, los mapas de ese viaje. Y en las notas del lunes 28 de junio de 1999 comienzo de escribiendo. Soy el primero en levantarme a las 6.30 y le pido el teléfono a ASUN, un teléfono satélite que llevábamos para llamar a Bruno. Ah, porque Está... en esa época estábamos en Radio Voz haciendo un Mundo Misterioso y entraste desde allí. conexiones ese mes que estuvimos en Mongolia. sí, sí, sí. Pues ese día está afónico por el programa de ayer, y hoy emitirá una grabación. Estaba afónico el día 28 de junio de 1999, ah, pues, por bueno, si no lo sabías. No me acordaba mucho, pero bueno, es buen Continúo dato. Continúo diciendo, prepara una hoguera para que cuando el grupo se levante encuentre un poco de calor, porque dormíamos en tiendas de campaña, estábamos viajando por la estepa mongola. Desayunamos a las 8.15, a las 9.10 levantamos el campamento. Bueno, yo soy un enfermo del dato y anoto absolutamente todo. Entonces empezamos a, a seguir nuestra ruta bordeando el norte de Mongolia, la frontera con Siberia. Y a las 10.53 una compañera, Eva Vandenberg, que era la, la, una redactora jefe de la revista National Geographic, de la edición española, me avista cuando estábamos bordeando el lago Urnur en que una parte del lago está dentro de Rusia, dentro de Siberia, y otra parte está Mongolia. Ella ha vista a, a lo lejos una especie de figura erecta que pensamos que eran unos monolitos como los que ya habíamos eh, encontrado y grabado y medido en otras partes del viaje. Nos acercamos y eran unas figuras, aquí tengo los, los dibujos, antropomorfas, unas estatuas que luego datamos en la época turca, tres, dos de ellas decapitadas, una, una de ellas la que estaba Cuando en el centro... datamos en la época turca qué, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de entre el siglo VI al siglo IX, durante la ocupación turca sí, de sí. Mongolia. Vale. Una de ellas la, la que estaba con la cabeza, además a mí me recordaba, o quería que me recordase un moai pascuense porque tenía unos sí. rasgos así similares aquí tengo todas las mediciones, y mientras mis compañeros estaban grabando, íbamos con croma, televisión que era una productora especializada en viajes de aventura que hizo una serie para, para la dos de, de televisión española sobre este viaje de repente yo observo a lo lejos en medio de ese valle gigantesco que es el valle de Urb un, un amontonamiento de piedras Ya, habíamos visto ya varios amontonamientos de piedras que eh, son los obos que es una tradición budista chamánica que hay en muchos caminos en, en Mongolia donde los caminantes hacen ofrendas algunas incluso de animales muy terribles ¿no? aquello me llamó la atención porque no tenía la forma cónica característica de los obos sino que era como aplanada entonces me, me alejo del grupo recorro a distancia hasta ese lugar, trepo a lo alto de ese montículo y me encuentro en el medio de una gigantesca espiral compuesta... No, no una espiral, sino una especie de rueda enorme compuesta por una especie de plazoleta central de cinco metros de diámetro rodeada de un perímetro de cuatro metros de grosor del que partían siete radios de veinte metros de longitud cada uno lo que nos da una figura al, eh, al final de, de más de cincuenta metros de, de diámetro Eh, que, que forma parte de un complejo en el que vi otras cosas pero que era tan grande que a pesar de que yo llevaba un objetivo de 24 milímetros en la cámara no, no podía hacer la fotografía de lo enorme que era aquello ¿no? claro, llamé inmediatamente a mis compañeros le dije, joder, ¿pero esto qué es? ¿Qué, qué es? porque era algo al estilo de las pistas de Nazca tú imagínate que descubres unas pistas de Nazca en, en un lugar que no están recogidas ¿no? imagínate la adrenalina, la emoción Eh, al final los convencí para que subiésemos a una colina cercana para tener una perspectiva más aérea y poder hacer alguna imagen de esa formación pétrea enorme y descubrimos en ese valle gigantesco hasta siete formaciones de esa especie de soles eh, círculos, estrellas ruedas, no sabíamos exactamente qué era eh, siguiendo viaje nos encontramos casualmente poco después con una expedición arqueológica de la Universidad de Berkeley ...que es la primera, la primera fuente a la que yo consulté si sabían algo de estas extrañas espirales que habíamos descubierto. Era una expedición que estaba realizando una excavación de una tumba de una reina mongola, eh, allí precisamente en, en, en esa zona... Eh, no sabía nada, luego estuvimos en todos los museos arqueológicos que, que localizamos en todas las ciudades del país por las que pasamos, preguntamos qué demonios era eso y nadie sabía nada. Pero si sí tenían conocimiento de que estaban. No, no, no, no, ah, no, no sabían de qué les hablaba. Hay muchas eh, formaciones, geoglifos en Mongolia, casi todos de la época turca, que son tumbas, eh, fundamentalmente, que son mausoleos, pero que son cuadrangulares, no, no tenían estas características. ¿no? Al final yo lo que, de, lo, lo que encontré que me, me recuerda más a, a estas, estas formaciones son lo que se llaman las ruedas de medicina que existen en, en los Estados Unidos, uh -huh. que, que estaban realizadas por los indios americanos, que son exactamente eso, ruedas formadas por piedras y que se utilizaban en el contexto chamánico, Que, mm, siguiendo la hipótesis del Estrecho de Bering, de que hubo un contacto entre Asia y, y Norteamérica a través del Estrecho de Bering, tendría mucho sentido, ¿no? Pero nunca encontré a nadie más que, que datase. En ese momento, maldecino tener un dron para poder hacer una semáfora aérea. Pero que tenía porque... drones, entonces, en la época turca, hace 1500 años. Es que esto no es de la época turca. Porque pocos años después, en el 2007, Tom, relativamente y... cerca de allí, en Kazajistán, sí. en Kazajistán además, nosotros estuvimos en la, en la frontera de Kazajistán y luego seguimos toda la cordillera de Altai hacia el sur, eh, mientras en toda Mongolia son budistas, en la cordillera, en, en la zona de Kazajistán, donde están los kazacos, ellos son musulmanes, Es un, una, una cultura, además, que caza con águilas, que es, bueno, es, es espectacular. ¿no? Quizá algún día podamos escuchar, yo tengo unas grabaciones que hicimos ahí con, con los cazacos muy interesantes. Y en Kazajistán, en el año 2007, se publicó en, en todos los medios que, a través de Google Map, un aficionado a un, un economista... Eh, Dimitri Day, aficionado a, a, a hacer arqueología aérea, digamos, utilizando Google Earth, había descubierto en Kazajistán una serie de figuras, algunas de ellas muy similares a las que yo encontré en, en Mongolia, que según la NASA eh, podían tener hasta 8.000 años de antigüedad. 8.000 años. Eh, en, en el caso de las figuras... De Tampoco Cataluza, había drones entonces, ¿eh? Creo que no. no. Pero quizá de otras cosas. Luego te explico mi hipótesis. Es que este fenómeno de los geoglifos que parecen eh, pensados para ser vistos desde el aire, el problema es que no está circunscrito a una zona geográfica concreta, sino que es un fenómeno universal. Además de, de estas figuras que en realidad se descubrieron antes, pero que en el año 2007 se dieron a conocer mundialmente de Kazajistán, tenemos las más conocidas del mundo, que son las líneas de Nazca, todo el mundo las conoce, en Perú, pero un poquito más al sur de Perú, en Chile, tenemos al gigante de Atacama, por ejemplo, en el desierto de Atacama, esa figura extraña, también eh, enorme, ese geoglifo, hay más, además de en, en el mismo... En el mismo Chile, además del gigante de Atacama, hay otras figuras. En el, en el Amazonas, mmm, dicen que toda desgracia trae algo bueno, la deforestación. A la sí, que nos vamos a ir cada uno de los casos, porque en Chile, por ejemplo, que has mencionado, hay varios, pero nos vamos a centrar porque se han producido varios descubrimientos en tiempos recientes En el, Amazonas. en el Amazonas exactamente. Eh, la deforestación de grandes extensiones de terreno ha hecho que se descubran de repente geoglifos que estaban ocultos bajo la maleza. también formas circulares. <coughs> perdón, que, vistos desde el la maleza aire, los había conservado ocultos al ojo del o entre comillas hombre moderno y también está formado por piedras en esta ocasión no, en, en, claro, es que los sistemas de creación son diferentes, lo, lo, las líneas de Nazca por ejemplo, no están hechos que colocando piedras, sino quitándolas quitando los guijarros y dejando el surco, en los británicos, ahora hablaremos de ellos hay otro, otro sistema, en el caso del Amazonas, una investigadora británica, Jennifer Walting, empleando drones, ha descubierto montones de esas figuras que estaban ocultas por la vegetación Y que revelan que antes de ser esa selva salvaje que ahora conocemos, estuvo poblada. No sabemos por quién, no sabemos cómo construyeron ni para qué hicieron aquellos, aquellas figuras. Se supone que las que se realizaron en América, en toda América... Eh, tenían un origen artístico o ceremonial. Sin embargo, hace unos años, en los desiertos arábicos, en la península arábica, también se descubrieron unas formaciones que, vistas desde el aire, parecen dibujos, pero que en ese caso tienen una funcionalidad práctica. Son trampas de gran tamaño para para gacelas. A mí me recuerdan un poco de las que nos hablaban los pilotos hace unos años, pilotos españoles que sobrevolando el norte de África habían documentado y habían fotografiado unas figuras de, como de moscas, de boomerans, que existían en, en varias zonas de, del norte de África. Eh, mucho más cerca de nosotros, en el Reino Unido, existen varios ejemplos. El caballo blanco de Eufington, por ejemplo, el gigante de habas que, que tiene todas en una datación diferente el caballo blanco se supone que eh, puede tener hasta 3.000 años de antigüedad tampoco está muy claro para qué era es una figura que está realizada en una colina y que se supone que no indica nada es simplemente como una obra de arte claro lo que ocurre es que como para que esa que la misma figura se ha localizado en monedas antiguas sí. se supone que podía tener algún tipo de En representación... ¿no? Sí, de una divinidad o mm. de algún tipo de, de cosa por el estilo. Pero, ¿cómo se, ¿qué sentido tiene construir algo que aparentemente solo puede verse desde el aire? Pues mira, a mí me lo explicaron en Perú. En Perú yo tuve la suerte de conocer a uno de los pilotos que descubrió muchas de las nuevas líneas de Nazca. Él, cuando yo lo conocí, eh, había tenido un problema practicando parasailing, no paracaidismo, sino parasailing, este vuelo en planeo, utilizando un paracaídas, algo parecido al parapente, pero... Eh, bueno, una, es una cosa parecida, él tuvo una caída aparatosa y, y no pudo volver a volar, y él fue el descubridor de muchas de esas nuevas figuras, y él me explicaba que para la cultura de Paracas, eh, construir esas cosas para que sean vistas desde el aire, serían para que las viesen los dioses, porque para ellos, eh, y, y me puso un ejemplo estupendo, eh, cuando el cóndor, por ejemplo, es divinizado, No es porque sí, no es porque un día alguien se levante y diga el cóndor qué bonito es, va a ser nuestro Dios. No, es porque cuando el cóndor aparecía en las llanuras de Nazca Lo hacía porque habían llegado tormentas a las partes más altas y digamos que él se iba de esa zona y cuando lo veían desde las llanuras des desérticas, eh, poco después llegaba la lluvia. ¿no? Entonces ellos interpretaban que el cóndor traía la lluvia. No es que la trajese, era algo natural, uh -huh. pero ellos identificaban el cóndor como ese dios que nos trae la lluvia tan necesaria. Y siempre eh, había cosas en los cielos importantes que terminaban convirtiéndose en divinidades. Pero además, me puso un ejemplo, fue el que me puso en la pista, repito, que es uno de los pilotos que descubrió muchas de las líneas de Nazca como el hombre búho, que dentro del mundo del misterio le llaman el astronauta, pero él no le llama el astronauta, él le llamaba el hombre búho porque es una figura antropomorfa, con una especie de cabeza redonda, con unos ojos muy grandes, que él llama, llamaba el hombre búho. Y él me explicaba que en 1975, un arqueólogo experimental Llegó a la conclusión de que los Nazca podían volar. ¿Y cómo podían volar? Pues podían volar utilizando globos aerostáticos. Él hizo una investigación en base a los grandes mantos de paracas que tienen un trenzado muy, muy ceñido en base a unos restos de hogueras que encontró por varias partes de la llanura de Nazca y mmm, elaboró una teoría que llevó a la práctica en 1975 construyendo un globo aerostático utilizando solo la tecnología de los antiguos paracas con una barquilla de Totora eh, haciendo unas hogueras para calentar el aire y voló significa eso, que podían volar, significa que tenían la tecnología para hacerlo. Pero es que la, la historia, yo cuando, después del descubrimiento de Mongolia, en el año 2000, 2005, publiqué un libro en el que presentaba ese, ese descubrimiento y presentaba una teoría, que yo llamé la teoría aerostática, y es que además de en Perú, ...en varias partes del mundo... ...yo me he encontrado tradiciones... ...por ejemplo la de los Vimanas... ...en la India... Uh -huh. ...hay descripciones... ...de los carros Vimana... ...que te están describiendo... Unos, un globo estratosférico, o sea, si, si ves la, la, la descripción que hacen de unos generadores de calor que van hacia una cosa muy liviana y ligera, están describiendo lo que podría ser un globo aerostático. Pero es que la historia de, la, de los globos aerostáticos, aunque hay una versión oficial que es la de que el vuelo aerostático se inventó en 1785 con los famosos hermanos Mongolfier, Hay documentados históricamente de forma irrefutable precedentes, por ejemplo, el caso fantástico del padre Bartolomeu Lorenzo, que en, 16, en, 16, en eh, 60, 70 años antes hizo volar, hizo una demostración en Lisboa de un globo aristático fabricado por él. Y hay precedentes, hay relatos de cosas que de repente a alguien se le ocurrió que el aire... Eh, caliente, pesa menos que el aire frío y puede levantar un objeto. ¿Significa esto que volaban los antiguos? No, no lo podemos demostrar por ahora, pero podrían haberlo hecho. ¿Significa que no tenían o que no estaban hechas esas eh, cosas, esos objetos, esos geoglifos, para que lo vieran eh, los dioses u otras civilizaciones, o lo viera gente del futuro, sino que ellos mismos eran los que tenían la capacidad de volar, pero no que fuera un vuelo tecnológico no tenemos que pensar en naves claro, si que tenemos no somos... que pensar en globos no. ¿no? Si, si tú te lees las crónicas de Marco Polo cuando Marco Polo llega precisamente a Mongolia a, a, a, él, él llega a conocer al Kublai Khan que es uno de los de descendientes de Genghis Khan que fue el, el creador del mayor imperio de la historia de la humanidad ni siquiera el imperio romano o el imperio español alcanzó la ascensión del imperio mongol o sea que seguimos estando en Mongolia y en sus crónicas Marcos, Marco Polo relata como cuando llegó a la China él vio cómo, eh, eran capaces de desplazarse por el aire, de elevarse en el aire utilizando grandes cometas y aprovechando la fuerza del viento en una especie de, de alas delta eh, pre, vamos, pretéritas ¿no? El, el hombre siempre soñó con volar y, lo, y la historia de la aviación está llena de ejemplos sorprendentes Y hay momentos en la historia en los que aparece un Leonardo da Vinci... ...un Nerón de Alejandría, un Inhortep... ...gentes con una mente especialmente lúcida... ...que se dan cuenta de que no es tan difícil volar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que nuestros antiguos no podían volar... ...no es cierto. Hay muchas maneras de volar, hay muchos sistemas... Eh, ...no podemos demostrar que lo hicieron... ...pero entre la hipótesis que presenta Eri Bondani... o otros cuando nos hacen pensar que la única forma de entender eh, que alguien volase en el pasado era con naves metálicas, con motores turbopropulsores y con naves extraterrestres, no es así hay la posibilidad de que se creasen sistemas de vuelo mucho más sencillos mucho más simples y que quizá podrían explicar misterios como estas construcciones de Mungo. También y existen en... otras hipótesis, que vosotros también las habéis eh, leído y porque claro, cada uno va comentando que decían que realmente estos sitios, estos eh, geoglifos, eran para que hicieran un peregrinaje, diferente población, entonces hacían un poco como hiciste tú, eh, para saber por dónde tenían que ir, se subían al monte correspondiente, tomaban la perspectiva, iban hacia allí, y luego eh, llegaban a otro punto y iban hacia allí, como que... Era eh, una zona de referencia donde llegaban, pues no sé, que hubiese una especie de chamanes o lo que fuera para al final reunirse o hacer sus rituales, o como era como un peregrinaje anual, una cosa así, era una de las hipótesis que se barajaba ante este tipo de, de señales Sobre geobligos. Todo, por ejemplo, eso se, se plantea mucho en, en Nazca, pero también se planteó en su día la hipótesis del calendario astronómico, porque claro, si tú coges cualquiera de las líneas de Nazca, tiras... To eso, todo y eso, en algún lugar del universo te vas a encontrar con una estrella. Entonces eso significa que esa línea está señalando una a una estrella hombre mmm, hombre alguna señalará porque en algún punto del universo, en algún momento aparecerá una estrella en esa línea recta. ¿no? Pero en el fondo es, es muy difícil meternos en la piel de lo que pensaban nuestros antiguos y de cómo el problema de siempre, lo hemos discutido muchas veces en la tertulia, es que tenemos la sensación de que nuestros ancestros eran tontos del bote que no sabían hacerla con un canuto, y no es verdad tenían, eran capaces de sobrevivir que en las condiciones en las que vivían ya es todo un síntoma de ingenio, de brillantez, de lucidez e inteligencia. Hablando de inteligencia, el otro día el presidente de los Estados Unidos eh, dijo... En no, 17... entonces no, entonces no podemos hablar de inteligencia. En 1776, eh, me lo comentaba Javier Sevillano, eh, 75, bueno, 1775 <risa> eh, atacaron al aeropuerto los rebeldes. Sí, sí, sí, es que lleva, le hacen el, el texto, el documento y no saben ni leerlo. <risa> eh, por cierto, ¿en España existen algunos de esos eh, geoglifos? ¿O es un fenómeno que solamente vamos a encontrar yéndonos fuera de las fronteras? Hay unos trabajos que ha publicado Pablo Novoa, que es un, un investigador de Vigo, que ha hecho mucho trabajo en América Latina, pero también en Portugal y en... Y en Galicia, sobre todo, él vive en Vigo, y él hace unos años presentó unas imágenes de una formación, una especie de estrella de David, gigantesca, muy cerca de la frontera entre Galicia y Portugal, y de una, lo que él denominó también una nazca portuguesa, una nazca gallega, por unos dibujos, yo creo que es un fenómeno universal, porque el hombre... Es lo que Carl Gustav Jung llamaba eh, los arquetipos de lo inconsciente colectivo. En toda... diferentes personas, en diferentes eh, sitios, en diferentes culturas, eh, sin una misma fuente de información, hagan lo mismo, sí, básicamente. porque básicamente cuando tú quieres eh, identificar algo con la divinidad, lo vas a hacer con algo que esté en el cielo. Y, por, y por, en el sentido contrario, la maldad en el centro de la tierra. Lo vas a identificar con la luz. ...lo vas a identificar con el calor... ...por lo tanto lo vas a identificar con el sol... ...no es nada paranormal que los incas o los mayas identificasen a, a, a, a la divinidad con el sol y adorasen al disco solar y los egipcios hiciesen lo mismo es que es lo lógico ¿a qué vas a adorar tú más que al sol si es lo que te da la vida y, y es lo que es imprescindible? ¿por qué existen los matriarcados, los cultos lunares en todas las culturas? porque la diosa creadora de vida es la mujer el hombre podrá ser muy guerrero podrá abrir cráneos con una quijada, pero no puede crear vida entonces hay una serie de elementos que se repiten en distintas culturas y ubicar la, ca la casa de la divinidad en los cielos, en lo alto, ahí arriba, es algo que se repite en prácticamente todas las culturas porque es lo lógico, ¿no? Mm, es que suele pasar, porque además, eh, ¿quién no quiere en un momento dado lo que te ocurrió a ti, no hacer un viaje...? y hacer ese descubrimiento arqueológico. Pues caso, ¿eh? no, no, ojalá se repitiera más, pero una cosa así solo pasa una vez en la vida. Creo. Yo, yo de, las cosas no que has, normal... de las cosas que has dicho que, que había que hacer, es lo que me falta. Lo del descubrimiento arqueológico. Pues, yo estoy seguro que en Mongolia quedan muchas cosas por descubrir. ¿eh? Porque Mongolia es un país que es como tres o bueno, cuatro pero... veces España, con un millón y medio de habitantes. Y lo raro es ver un Mongolia. Por pues... cierto, cuando... Hay más por aquí. Cuando <ríe> tú <ríe> estuviste en Mongolia, en ese viaje, en esa expedición, una de las cosas que te llamó mucho la atención, es algo que va a ocurrir dentro de unos seis días esas fiestas populares que tienen un poquito de, buf, de comentario, ¿no? Sí, porque eh, muchas veces cuando hemos debatido mucho en la tertulia eso, es que mitificamos un poco las tradiciones antiguas, los saberes antiguos, solo porque son antiguos. Mm. Y oye, no, hay cosas antiguas que están bien y otras que no están tan bien, porque algo sea una tradición ancestral no significa ni que sea la verdad, ni que sea razonable, ni que esté bien y dentro de unos días se inaugura en Ulaanbaatar el Nadan la nueva edición del Nadan el Nadan es un festival que se celebra desde los tiempos de Genghis Khan eh, que paraliza el país y que eh, fundamentalmente se divide en tres grandes modalidades el tiro con arco la lucha mongola que es una especie de mezcla entre el sumo y el judo muy vistosa, con unos trajes muy vistosos todo muy llamativo Y las carreras de caballos, que es lo más impresionante de todo. Las carreras de caballos eh, se, son carreras con caballos mongoles, que era el arma secreta de Genghis Khan, por eso consiguió ese imperio. Eran sus caballos, unos caballos pequeños más pequeños, y fuertes. muy fuertes, muy robustos. Es que desde pequeñitos, asturas, ¿no? desde pequeñitos les enseñaban a, a que prácticamente se uniera... El, el, la persona el, el, pequeña, el o sea, tanto chicas como chicos ¿eh? que también las sí, chicas sí, sí, sí, claro, con es. el caballo a cabalgar totalmente sin ningún tipo de montura a, a, a saber disparar y tener totalmente una puntería según iban montando en el caballo o sea es que eran como centauros formaban parte y sigue siendo así ¿eh? en, en Mongolia una familia pobre nosotros durante el viaje eh, era un viaje íntegramente por la estepa, campo a través o sea, prácticamente no, no pisamos un kilómetro de asfalto eh, porque no lo hay, salvo en las grandes ciudades y, y varias veces nos perdimos y nos acogieron los nómadas son tremendamente hospitalarios y yo tengo unas anécdotas espectaculares de ese viaje y una familia pobre, pues igual tenía 100 caballos imagínate, ¿no? viven con los caballos desde, desde que nacen Y, y montan de una manera espectacular, y en el Nadan, la prueba de, los, de las carreras de caballo son carreras feroces, de 20, 30, 40 kilómetros al galope, en la que los jockeys lógicamente, son niños muy pequeños, para que sean más ligeros, que montan a pelo, eh, en unas carreras en las que pueden participar 400 o 500 jinetes a la vez, Eh, nosotros en una de las carreras estábamos en, en la meta para grabar la, la llegada de los jinetes. En otras carreras grabamos la, la salida para cubrir todo el, el arco ¿no? el de las competiciones. Y, y yo recuerdo que en la primera carrera que estábamos en la meta, eh, de hecho en los brutos de grabación se me oye a mí decir barbaridades, pero unos gritos terribles. Tengo unas fotos, un día podemos subirlas. O se cayó alguno. Eh, se cayeron varios. O sea, primero lo primero que vimos es llegar esa humareda. Nos podíamos imaginar a las hordas mongolas cuando llegaban a cualquier lugar el pánico que tenían que infringir porque de repente ves una humareda en el horizonte que se va acercando y son esa, esos cientos de caballos. y Vimos llegar algunos caballos solos, lo que significaba que el jinete se había caído. En una de las carreras, además, luego nos dijeron que habían fallecido dos niños que habían caído en medio de esa masa de... Ay, los claro, claro, que pertenecían a la misma familia, además, se dio esa, esa circunstancia terrible, ¿no? Y, y, y vimos llegar caballos que justo antes de llegar a la meta se desplomaban, ¿no? Además, veías era muy espectacular ver todo el brillo del cuerpo por el sudor, porque estaban completamente empapados en sudor y recuerdo que vimos eh, la primera... Yo tengo un recuerdo muy vivo del primero que cayó, a, no sé si a 15 20 metros de la meta de repente no lo entendíamos ¿no? porque era la primera que estábamos grabando vimos salir a unos eh, oficiales de la organización que empezaron a darle patadas en el pecho al caballo y es cuando yo perdí un poco los papeles y empecé a decir a gritarles barbaridades ¡Pobre animal! en español claro como si me fueran a entenderlo sí, ¿no? claro Y luego ya, claro, me explicaron, luego ya me más, explicaron pero... que lo que estaban haciendo era intentar Reanimarle. hacerle un, un, una reanimación, un, un RCP, digamos, al ah, caballo, cara a patadas, porque no, no lo van claro. a hacer con la mano, ¿no? Porque llegaban rendidos a los caballos, galopaban hasta que reventaban, literalmente. Uh -huh. Y luego, bueno, llegaba una grúa, y lo recogía y se llevaba los cuerpos. Además, en los sobos, en algunos de esos sobos de los que os hablaba, que son esas, esos amontonamientos de piedras, ceremoniales es muy impresionante ver en todo el país cómo a veces se hacen ofrendas en las que se decapitan a los caballos y nos encontrábamos cabezas de caballos, eh, por ahí dinero, que era otra cosa a mí me impresionaba mucho, encontrar ofrendas económicas que nadie tocaba, nadie se llevaba. De repente encontrabas un obo con un montón de billetes y nadie se los llevaba porque eso era para la divinidad, ¿no? Era entonces es un, un, un parece un contrasentido que, que alguien con esa ese respeto a la espiritualidad, luego pueda tener unas tradiciones tan brutales y tan terribles, ¿no?, como, uh -huh. como esas. Pues eso es lo que va a ocurrir dentro oh, de wey, los días. Pero, pero aquí pasa también, en el mundo occidental, ¿eh? claro, claro. hay dinero por aquí y la gente va y lo devuelve. Sí, pero es a mí, por mucho que sea una tradición ancestral, a mí lo de las carreras de caballos con los niños me parece una salvajada, sacrificar un animal y, porque... Y el... muchas carreras de caballos también lo son. ¿Y todas, sin niños todas, también, ¿eh? Eh, hombre, todas, evidentemente, pero que no, no se llega al extremo aquí de que muera de cabellita, no, aquí no. ya tenemos las peleas de perros, tenemos sí, los toros, sí. las peleas de gallos, tenemos otra variedad, pero en los caballos aquí tienen un poco más de suerte. Sí, sí, pero, por ejemplo, los eh, caballos, esas imágenes eh, tan bonitas, porque es uno de los animales más espectaculares, y como los conozco... Y... Cuando se tira de las riendas y ve las riendas, y dices, ostras, ¿y, y, ¿y nadie se ha preguntado si el caballo está sufriendo por las riendas? Mira, yo tengo una anécdota allí en el... Porque el, sufren, ¿eh? mucho evidentemente. En el Nadan, eh, cuando, eh, eh, quien gana el Nadan, sobre todo, fundamentalmente, el, el ganador de las eh, peleas, de la, de la lucha mongola es el Leo Messi de Mongolia o el Cristiano Ronaldo de Mongolia o sea, se convierte en el personaje más famoso del país, porque además no hay, a diferencia de lo que ocurre en el mundo Pero menos del... rico evidentemente pero bueno no está mal eh no está mal porque luego tiene contratos publicitarios sí. y demás pero a diferencia de lo que ocurre en las artes marciales en el mundo de las disciplinas marciales que en el judo en el karate en el taekwondo taewondo hay, o, o en el boxeo incluso hay pesos entonces hay modalidades en las que tú compites con alguien más o menos Ajá. igual en la lucha mongola es una anarquía o y sea fue... digo no es el peso pluma peso Uy, pesado no no no hay la pluma pela no hay con el pesado el pesado con el medio porque depende con quién te toque entonces ves que es muy desigual hay combate los primeros combates en que te encuentras a un tipo de 130 kilos peleando con uno de 40, que no le dura vamos, un suspiro, ¿no? Y al final van siendo eliminados y quedan los grandes pesos pesados los grandes luchadores. El que gana es Dios. La de tiro con no, arco... ¿No te es... atreviste tú a... No me a... dejaron a... que si sí, no, ya verías. Si sí, no, sí, verías. Sí, ¿Qué demonios es Dios? Sí peleé, sí, peleé, sí porque dicho, la lucha mongola es Dios, el no? deporte nacional y en otras partes del país, en ese viaje, en algunos poblados que había pequeños campeonatos, ahí sí, ahí sí participas Joder. De... jugamos, jugamos que que pero vamos Eh, el, la que suele ganar en el tiro con arco suele ser una mujer, son, son mejores tiradoras pero cuando, ganara, cuando ganó la carrera de caballos en la primera de las carreras ganó un niño, un niño pequeño que además, como ocurre en, muchas, en, en muchos de los participantes de las carreras salen meses antes de sus pueblos para llegar a Ulambatar y poder participar en la, en la carrera igual salen dos o tres meses antes están recorriendo todo el país para estar en Ulaanbaatar el próximo día doce o 13, que empieza el Nadam y poder participar, y al ganador fuimos a entrevistarlo, al ganador de la carrera, era un niño muy, muy entrañable, muy simpático, y entonces yo recuerdo que le preguntábamos el nombre del caballo, ¿no? yo quería anotar el nombre del caballo ganador, no pues lo sabía, yo le preguntaba bueno y cómo se llama tu caballo, y claro el chaval me miraba así y decía pues caballo, y allá pero cómo, qué nombre tiene, caballo, es pues tanto caballo, cómo se va a llamar caballo, ni siquiera tenía nombre No no se les ocurría ponerle su nombre porque era como sí, que no le, darle una entidad no tiene ¿no? Sentimientos y, no, no, con ellos. y luego ver que podían terminar esos caballos decapitados en un novobo es muy contradictorio no es una esas muy contradictoria. Fíjate, Manuel, estamos hablando, hemos hablado de, de ese tema, hemos venido hablando de civilizaciones antiguas, de esos geoglifos, en de esos en dibujos, de esas construcciones que parecían hechas para que se vieran desde las alturas y eh, las civilizaciones antiguas y ya está en la historia hace cientos, hace miles de años es que se están sentando en la mesa junto a nosotros, Fernando Rueda que es el principal experto en espionaje de nuestro país y sin embargo el espionaje el saber lo que va a hacer el otro está en la historia de la humanidad está en el pasado podemos eh, bucear en ese pasado y encontramos muchas historias que eh, no le ponían el nombre de la CIA o el CNI pero Podía formar parte, ¿no? Pues mira, desde Moisés y sus doce espías aparecen en la Biblia, los espías de Genghis Khan, ha existido siempre. Dicen, algunos dicen que la prostitución fue la primer, el oficio más antiguo de la humanidad. No, no, el oficio más antiguo de la humanidad fue el de espía. Bueno, es ya saludamos vida. a Fernando Rueda. Que, oh, hola, Fernando, buenas, buenas noches, buenas noches chicos. ¿Qué tal? Pues es verdad, ¿no?, que siempre, siempre ha existido espionaje. De una forma u otra... Eh, quizá no organizado pero no pero tan ha bueno pues claro pero no tan bueno como, como digamos en el último en el último siglo, en el último los últimos 50 años ¿no? pero seguramente porque igual se tiene tecnología que ayuda ¿no? sí no pero no solo la tecnología es el concepto, el concepto del del, del espionaje antes era solamente el, el espionaje del hombre contra el hombre y, y sin embargo ya es verdad que con la segunda guerra mundial ya se empiezan a utilizar todo tipo de métodos ¿no? Y fíjate que antes de que existieran los servicios de espionaje modernos ya existían cosas y existían otras, bueno, circunstancias parecidas para obtener información, porque la información es poder, no es un dicho banal, es un dicho real. Claro, evidentemente, por eso la información no suele compartirse, porque es poder. Y sobre todo se suele almacenar. Es decir, eh, los servicios secretos lo que hacen es almacenar una información que ahora puede no sernos útil, pero sí nos puede ser útil dentro de 10 de años. Por ejemplo, toda la vida eh, pasada de, de, de Manuel, pues eh, si nosotros la tenemos almacenada, en determinados momentos, en que Manuel quiere entrar en política, en que Manuel quiere hacer determinadas cosas, yo lo único que tengo es recurrir a mi archivo... Para, eh, para poderlo utilizar, ¿no? Pues Manuel pues, es, es más ya. fácil, porque tiene su sí. Big Data a través de los cuadernos. Claro, sí, sí, <risa> está todo en aquí, verdad, mis cuadernos, cuadernos de cuadernos... campo. Aquí está absolutamente... Esto es mejor que el las sí, ciertas de, de Villarejo, de de eh? Es un cuaderno de campo. Ya le gustaría a Villarejo tener eh, mis cuadernos se, de campo. Se ha, se, ha, sí, bueno, <risa> se ha ocupado de apuntar toda su vida a sus mira, cuadernos. Mira, acabo de decir a Bruno que día es marrón, estaba fónico en el año 99. Eso no lo sabe Villarejo. Eso no lo sabe Villarejo. Manuel Carvallal. Mucho... Todavía nos quedan eh, muchas cosas y comentaremos eh, muchas cosas, eh, pero nos has comentado la existencia de algunos descubrimientos. En Mongolia hemos empezado hablando de Mongolia, en donde te contraste ese símbolo que un día hablábamos, eh, ese símbolo de humo que hacía Mongolia. Bueno, pues igual no tenía mucho que ver con humo. En Mongolia, ¿eh? No, claro, Claro, pero imagínate la impresión de llegar claro. a un campamento y encontrarte de repente en los Gers. Los Gers son las... Las, las tiendas eh, digamos que, que utilizan los nómadas en, en Mongolia son unas tiendas circulares y encontrarte en las tiendas un gigantesco y enorme símbolo de humo recibiéndote o, o en algunas ciudades llegar a una ciudad rusa eh, durante, vamos que había sido rusa durante la época soviética y encontrarte en la entrada un enorme símbolo de humo porque es la H cirílica del, del alfabeto cirílico comentaremos muchas más cosas bueno Carvel gracias. gracias mañana Siempre. más Hoy